RNMA Enredando las Mañanas desde el Valle de Punilla en Córdoba El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos Música Los medios tradicionales... Los medios tradicionales... ...se la venden, venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Las fronteras se mueven como las banderas. No podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos. Entredando las mañanas. La la el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un programa para comenzar el día la la en red. seguimos el enredando las mañanas estuvimos ahí profundizando sobre la situación de Ecuador desde una mirada latinoamericana con Juan Chacops y aprovechando la cuestión latinoamericana que siempre es un una cuestión a discutir, a charlar, a debatir, también es un momento para para profundizar, para escuchar eh para respirar un poco del arte latinoamericano y por eso la tenemos a María Belén Musakio eh presentando su ciclo Hembra, Sonidos de mujer, que en este caso me parece que precisamente está dedicado a la música latinoamericana. Así que sin más preámbulos, vamos a escuchar qué nos trae María Belén Musakio. Hembra que canta. Ah, eh. Hembra que amamanta. Hembra que nebra pensamientos y los convierte en canción. Hembra. Sonidos de mujer. Esta semana en Hembra presentamos a mujeres latinoamericanas, mujeres que con su gran sensibilidad y sus fuertes raíces latinas muestran el poder de la naturaleza femenina a través de su canto. Hoy conocemos a Ana Prada es una de las voces más frescas de la música uruguaya. Su música es un folclore rioplatense con influencia de ritmos contemporáneos. Ana surgió de grupo La Caldera, liderado por su primo Daniel Drekler. Integró los coros de Rubén Rada, Jorge Drekler y Edu Lombardo. A partir del 98 hasta el 2011 formó parte del cuarteto vocal La Otra, con el que grabó dos discos. Con este grupo participó en conciertos de artistas como Rubén Rada, Simple Red y Buena Vista Social Club. Comenzó como solista en el 2006 y compuso tres discos. Soy Sola, en ese año, Soy Pecadora, en el 2009 y Soy Otra, en el 2013. De este segundo disco solista escucharemos el tema Soy Pecadora. Soy Pecadora adora los santitos usen de mi hembra soy mala madre de todos los pecados perra perra mala las ve las do Si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplo, dejarme en la oscuridad la vela, buga. Si a mi altar echarle mano, o con la excusa de un soplo, pecadora los santitos susran de mi herenda soy mala dueño de todos los pecados perra perra mala y ya que si era tu día ser parte de mi altarcito que parezca chiquito con la escudo de su ser sabe más de carga que me